Bueno, con respecto al tribunal, eh, creo que es un tribunal que se manejó en todo el proceso asegurando, como te decían las en oportunidades anteriores, el derecho de defensa de todas las partes que condujo con responsabilidad este proceso y que dictó un fallo que es este totalmente justo de acuerdo a la prueba que se produjo en el debate oral traída por el Ministerio Público Fiscal y por este particular damnificado. Después es muy importante el tema de la extracción de, de todo el acta de debate y de la sentencia. No es un tema menor que se ordenó la extracción de todo el acta de debate. Nosotros habíamos pedido expresamente que la causa debía continuar abierta y el, es muy bueno que el tribunal haya hecho lugar porque bueno es evidente que acá, de acuerdo a todas las los testimonios que se han escuchado en este debate, incluso a, a la pericia hecha por el perito Bozo con respecto a... ...a un perfil genético de ADN de una tercera persona en el dedal de ese guante... ...que fue encontrado dentro, de, en el interior de la cinta con la que fue man, maniatado... ...el doctor Alonso, este bueno, nos conduce a que más personas han participado de este hecho criminal, ¿no? Uh -huh. La familia está, obviamente, es una sensación de alivio con respecto este, a que se ha hecho justicia... ...por lo menos en esta parte, en esta etapa del proceso... Este, ...y después, bueno, obviamente la pérdida es algo que no se va a subsanar nunca... ...por más que, que tengan condenas duras. Uh -huh. eh, el, ¿El hecho de que el tribunal se haya pronunciado por, por unanimidad... Eh, ...habla de una investigación efectiva o, o de testimonios convincentes... En, en, el, ...en el marco de las 12 audiencias? No, el tribunal lo que evaluó es la prueba que se produjo en este debate oral... ...con respecto a esa prueba a todos los testimonios y toda la, la prueba incorporada por lectura al juicio, el tribunal tuvo convicción de, de este veredicto y sentencia que emitió, ¿no? Uh -huh. Fue unánime. Los fue tres unánime, jueces. los tres jueces, sí, sí, sí, uh -huh. sí fue unánime. Uh -huh. ¿Es importante la cantidad de prueba que se ha dado en esta en estas audiencias como para que esto justamente eh, en la Cámara, eh, digamos, resista eh, lo que puede llegar a ser una apelación? bueno la, la vía que tienen las defensas ante este esta, este fallo es la, el, la revisión por el tribunal de casación ¿no? el recurso de casación donde interviene el tribunal de casación de la provincia de buenos aires yo creo no conozco los fundamentos de, de la sentencia lo voy a conocer en estos días eh, entiendo que con la prueba que se produjo es una una sentencia que va a ser este a mi criterio con muchas posibilidades confirmada. Uh -huh. Pero bueno, eso lo deciden jueces de tribunales superiores y como te decía, no conozco todavía los fundamentos de, de esta sentencia que lo voy a conocer en los próximos días, pero entiendo que este tribunal es de excelencia Y debe estar este debe reunir la sentencia de los requisitos este, establecidos por la ley seguramente qué es lo que va a hacer ahora la familia alonso como particular damnificada eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir? digamos ahora tienen que esperar qué es lo que qué es lo que resta por hacer ahora bueno nosotros eh, somos un acusador privado una parte privada en este proceso este, es muy importante ahora que desde el estado desde la gente que representa a todo el conjunto de la sociedad mm. Este, en la figura del Ministerio Público Fiscal, este, se va a tener que hacer seguramente lugar a lo que ordenó este tribunal en su sentencia y va a tener que continuar la investigación ¿no? de la causa, colectando pruebas, si bien ha pasado un tiempo importante desde este hecho criminal, colectando prueba a ver si podemos llegar a más responsables eh, criminales de este, de este hecho. Eh, eh, ¿Qué opinión te merece como abogado que se remitan los dichos acá este a la Fiscalía General por para que se investigue el hito de acción pública? Bueno, es lo que hemos pedido este, en oportunidad de alegar. Me parece que el tribunal lo, lo que ha hecho, lo ha hecho, es una resolución en ese sentido acorde a lo pedido y acorde a la búsqueda de la reconstrucción histórica de la verdad que en definitiva es el fin de todo proceso penal. Ahora, eh, cuando el tribunal dice esto, ¿se refiere a policías, a abogados, a, a integrantes del Poder Judicial? Hay distintas personas que han sido individualizadas en los distintos testimonios y que van a surgir del, del acta de debate porque no nos olvidemos que acá se remitió se va a remitir eh, copia de todo el acta de debate y de toda la sentencia. Uh -huh. sí para que de ahí después el Ministerio Público Fiscal les traiga las partes pertinentes, o sea que en sí es todo el conjunto, pero hay, hay algunos testigos puntuales que han mencionado, eh, individualizado personas, bueno, esas personas deberán ser investigadas, ¿no? Esto no quiere decir automáticamente que esas personas sean culpables, lo que sí eh, es muy importante porque entendemos que acá han participado más de estas dos personas que, que hoy fueron condenadas. Estamos hablando de quienes serían autores intelectuales. Bueno, yo no te puedo hablar hoy de que son autores intelectuales, pueden ser coautores del hecho. También pudieron haber estado en el momento de ejecución del hecho y pudieron también, eh, puede haber que haya habido autores intelectuales. También que no hayan tenido participación en la ejecución del hecho y lo hayan ideado. Que bueno, que si podemos llegar a un buen puerto tendrán que responder ante la justicia. Lo que quiero aclarar sí, porque en otras oportunidades eh, nosotros hemos tenido como línea investigativa a una persona este que era clienta del doctor Alonso de nombre de apellido Galastegui, este, quiero manifestar que a raíz de, de este laboral, así como en otras oportunidades he declarado ...que estaba dentro de nuestras líneas investigativas... ...hoy lo descarto totalmente dentro de la autoría intelectual... ...o cualquier tipo de participación con el hecho. ¿Hablaste con Fabiana antes o de, de, del día de hoy o posterior a, a la sentencia? Sí, sí, hablé con Fabiana, estamos en permanente contacto... ...bueno, ella está, obviamente, imagina en este momento... Eh, ...por un lado, lo que te decía antes, la satisfacción de que funcionó la, el sistema... ...de que la justicia emitió un fallo justo... ...pero por otra parte, bueno, el dolor... Eh, que va a ser interminable, que es la pérdida de, de, del doctor Marcos Alonso. no Nosotros también, como abogados, tanto Pierri como yo, repudiamos totalmente el asesinato de un colega. no